How to do? Can I help you, Miss? Yes, sir. do I like speak to a man? Can She's to She to Come in, our money, Your going misiones. No, no, no, no, que tengo una misión que cumplir. Una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. Y de Carabanchel. ¿Sabes invocar al demonio? ¿Eh? Que es que necesito invocar al demonio. ¿Para qué? Es algo que tiene que ver con el apocalipsis. ¿La película? No, no, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. Qué fuerte. Ahora soy un pecador. He traicionado a Cristo como Judas Para que la salvación sea posible Yo también soy un pecado de la hostia no, Tengo que vender mi alma al diablo Pero no sé cómo He robado un, un libro pero, pero no hay nada claro No, no explica bien cómo hacerlo Está en es El de la tele sí. A mi madre le encanta Es un hijo de puta es que, es que No tengo mucho tiempo ¿Tú crees que podremos hacer algo? Tranqui, ya verá cómo no lo hacemos Lucky 666. Buongiorno. Buongiorno, querida estimada audiencia. Aquí empieza las Ondas. Chibiru, chibiru, chibiru, chibiru. Tu cita, dosis, semanal, con el ska y reggae y demás ritmos calientes. Aquí en Radio Topo, el 101.8 de la FM. Hoy tenemos especiales terror, <ríe> reggae terror. Hemos domingo <risa> Domingo de miedo. Bueno, eso Obvio. es un jabalí, ¿no? sí. <risa> Hemos seleccionado para vosotros y vosotras los mejores temas de reggae, terror y de ska terror aquí en Escándola Ondas, como hemos dicho. Por eso mismo no ha sonado, ¿no? El... Ah, pues, exacto, por eso no hemos puesto la sintonía. Eh, para, hemos puesto para, para. a los como eran estos. Memphis, Memphis, Cafeles. Cafeles. Grupo ska <risa> con temática satánica, más claro agua, ¿no? <risa> Y todo esto es al hilo de que el martes no hay que trabajar. Bueno, y como todos los domingos, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 666 29 13 98 o escribidnos al apartado de correo 6032 50 de Zaragoza Y si no, por internet, pues nos escribís a escandalolasondas.com o ponéis escándalolasondas en cualquier buscador y pues seguramente el que nos busque nos encontrará. Vamos a empezar el, el programa de hoy. Proma de, como han comentado los compañeros, Ska Terror, Reggae Terror. Mejiño Quintiño. Sejiña Quintiño, aquí el compañero. Empieza a hacer cosas raras las, las luces del programa. Esto es un. Es un defas. Bueno, vamos a, poner, vamos a empezar con los ñogo ¡Ja, <risa> con Eh. Espera, ¿con qué grupo has dicho? Eh, eh, es que yo, yo es que esta terminología la, la escuché del de compañero que tienes a tu ¿Ah, sí? a tu derecha, a los ñogo, ñogo ¿no? ¿Qué pasa? Los ñogo, ñogo los ñogo-ñogo. Eso es alemán, Ñigo... ¿no? Ñogo-ñogo. Sí, uh... <risa> <risa> ñogo. Lástima que no sea televisión esto, si no veríais el gesto, pero... Vale, no, ñogo, ñogo. los ñogo Los ñogo vamos a empezar con los ñogo, ñogo y la canción Ghost Train. Uh. Me giño, que Quintiño. hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido, el reino maravilloso de la imaginación, la dimensión desconocida. Estamos viajando a la dimensión desconocida Continuas escuchando el especial Mijiño Quintiño de escándalas. Ondas Y en estos momentos sonando de fondo Walking with Drácula Si sí, este está siguiendo el super guión que ha hecho o no De la Roadway Existen, sí señor ¿Y qué cojones haces poniendo un grupo francés, tronco? Pues nada, tío, que lo he encontrado por casa Eso sí ¿No que ves? da miedo, que tú empieces a poner ska francés <risa> pues Me da miedo ¿Sabes que no he traído nada italiano hoy? No No he traído nada italiano Creo que no va a sonar nada italiano en un programa de Escándalas Ondas eh, Después eh. de tropecientos años aquí en la Es Raza, de ¿eh? terror miedo, ¿eh? que no es el 28 de diciembre <risa> <risa> <risa> Te confundas Bueno, vamos con más temas de, de horror reggae horror terror o horror lo que sea. Oh, oh, horror terror en general <risa> Pues bueno, mientras acabamos aquí de organizar el guión, pues os vamos a dejar con un tema de un grupo que ya pusimos por aquí, los Rudeness Empire es un grupo holandés que pusimos un tema que era muy chulo porque era un calco en los Mr. Review <risa> Pachanguero, cabrón Sí, eh, pero bien chulo, eh, bien eh, chulo un que Pachanguero, un poco de respeto Eso no lo hace seren. <risa> ¡Señoría! Bueno, pues nada, que os vamos a dejar con el grupo este holandés, los Rudeness Empire y su tema Vampire. ¿Qué significa vampiro? <risa> <risa> So nice Before she you. Aquella noche, huyendo de Transilvania, el profesor Abronsius no podía imaginar que llevaba consigo el mismo mal que había deseado destruir. Gracias a él, este mal conseguiría al fin extenderse por todo el mundo. El Ska es el auténtico mal que se ha extendido por el mundo. Oye, el año pasado... El gilipollas pasado... Frankenstein El gilipollas Frankestea, no, ese es otro <risa> corte. Me vinieron a, a casa, parece mentira, <risa> llamar al timbre abro bro, y a unos críos con lo de truco o trato, tío, que me quedé... ¿Y que... tú qué hiciste? Pues eso les pregunté, dije... <risa> que hay, pues, un vinilo, ¿o eh, no, me, un qué? No, pero truco o trato, digo, ¿qué es lo que...? Porque se supone que das caramelos, pero que eliges? Truco o trato, de y... Bofetón. <risa> <risa> Bofetón, claramente. Nada, le solté a la perra y se fueron corriendo. <risa> no, pero es verdad que me fue nula. ¿no? no es verdad que le solté a la perra, pero sí que es verdad que a mí no... Sí, sí, era, que eran así latinos y tal, ¿no? Que supongo que lo tendrán... Pero llamaron y me unos críos ahí que digo... Truco o trato, digo... Eh, ¿Cómo? ¿Qué te tengo que dar? ¿Caramelos o algo? Y claro, lógicamente... Pues, <risa> Tenía torrendos, pepinillos, cervezas, patatas fritas, pero caramelos en casa no tenía, lo siento chicos. Para este Halloween sí que he comprado caramelos. Bueno, ahora aquí es cuando, según el guión, nos tenía que decir que uno de los vampiros más famosos es Drácula y tal, y que es una novela epistolar y de terror de 1897. Y dos páginas más Que me ha impreso el compañero pero El compañero guión. sigue el guión Sigue el guión Pero si no sabemos ni lo que significa pistolar Ahora, búscalo en el... <risa> en el Google Pues eso, has quitado aquí el compañero Un testaferro de, tómale tú De, de Drácula y de... Uy, es que esto es un pasote tú. Sí, sí, sí Drácula Uno de los personajes más famosos de las historias de terror Es el vampiro Drácula Que es una novela epistolar, aquí como decía el compañero, ¿eh? y de terror de 1897, escrita por el irlandés Bram Stoker sobre el conde Drácula. Del, de ahí el título, me <risa> imagino. Y en la que se basó la película Drácula de Bram Stoker. Y Blácula. No, bueno, Blácula <risa> era un príncipe africano que. <risa> y el conde mor <risa> que es posterior. Bueno, pues eso, que el Conde Drácula es un vampiro que viaja desde Transilvania a Londres y un grupo de personas que tratan de detener sus maléficos planes de someter al mundo. Drácula es el más famoso de los vampiros humanos. Se dice que Stoker fue asesorado por un erudito en temas orientales, el húngaro Herman Bambery, que se reunió algunas veces pera, con pera, el escritor... Pera, pera, ¿Cómo era el húngaro? Me estoy apuntando aquí, Loro. <risa> Herman Bambury, Y de, y de mote Armenius. Armenius, vale, Armenius. no, es que todo Así esto que, me interesa claro. para luego buscarlo y corroborar. si sí, es verdad, o lo estáis inventando. Para comentarle las peripecias del verdadero Drácula. Eh, Pero esto... El verdadero Drácula era un... Bueno, en fin. Eh, vamos a seguir con el texto. Drácula ha sido incluido en varios géneros literarios como novela vampírica de terror o gótica. Sí. O sea... Oh. O sea, estos que van con la cara pidiendo bofetón son seguidores de... ¿Alguien? En fin, se estructura en forma epistolar. Es decir, a modo de cartas o diarios, entre otros. Los críticos literarios, esos grandes genios, encontr <risa> encontraron diversos... Eh, esos temas. grandes, sector. Es. Esos que también piden bofetón, encontraron diversos temas en la novela, como el papel de la mujer en la cultura victoriana... la sexualidad convencional y conservadora la inmigración el colonialismo el post -colonialismo y el folclore que tú te ríes pero la película el conde todo esto que estás diciendo <risa> es el trasfondo o sea, Hombre, y el folclore sale un rato eh o sea, el rollo este epistolar ah, ¿eh? del colonialismo y tal te la eh ojo. sobre todo epistolar ojo cuidado sí sí sí, ojo, sí, cuidado. Cuidado. sí, sí. sí, sí. venga sigue <risa> Chigo, dale, sí, sí. dale, pese, que, pese a que Stoker no inventó la leyenda del vampiro, la influencia de la novela en la popularidad de los vampiros ha sido notable. Llevando estas historias al teatro, el cine y la televisión desde la fecha de su publicación. ¿Pero esto, es? <risa> <risa> esto que se que es un cuarto milenio, macho, me cago en la leche. Bienvenidos a la nave del escándalo Y aquí veo que esto ha avanzado un pasote Con el tema de ordenadores, pantallas Alicatado el baño y tal y cual Pero esto es un descontrol, macho Esto o sea. es un descontrol Es que has venido tú y lo has descontrolado <risa> Esto man. es un descontrol que Voy no a hablar ser. con la directiva Esto no puede aquí ser Aquí tenemos eh. el equipo redactor del programa Mal gusto Que hacía <risa> mucho tiempo que, que no bajaba por el programa Nada, yo aquí he bajado para el especial Mejiño Quintiño Escándalo Que merecía <risa> la pena, hombre Ahora compañeros, sigue leyendo ese, ese magnífico texto Que nos han enviado para Estoy Ilustrarnos sobre, follos, sobre el máximo Exponente del miedo y terror El señor Drácula Pero ahora me vas a hacer leer oh, lo sí. de la tía esta vampira que no le interesa <risa> ni a los de su pueblo la de la un gran Bartori que vivió entre 1560 y 1614 de verdad de verdad ¿tú crees que le interesa ahora mismo al oyente de escándalos ondas? El al ejecutor que no va a escuchar Me que... la ha la pedido el compañero Ah, te la ha pedido ¿Qué, qué compañero? Es? Este, este que viene ahora ¿Qué he hecho ah, yo? ¿Qué he hecho yo? Que has bueno, pedido pues oye. eso Vamos a poner un tema, ya que hemos... o, aquí no escándalo a Sandarno, joder. Vamos macho. a poner un tema. Venga, Ojalá, va. Hablando de vampiros, vamos a poner al señor Rude sí sí sí que voy a poner un tema de, de italiano, es verdad, verdad, <risa> no es tu año. Vamos a poner el tema del señor Rude, de su primer trabajo, Rude Boy Rock. Cantante de los Ghetto 84 ¿Cuántos y... trabajos tiene el Rude? Pues debe tener, creo que son dos o tres creo tiene. Ah, bueno, bueno, aparte de... Mul... Multi... <risa> es una forma de hablar, ¿no? Es una forma de hablar, Multitud de colaboraciones en numerosas ¿Colaboraciones epistolares? Post... O... Exacto. Bueno, oye, vamos a poner el tema Ahora, eso eh, Vamos a poner el tema de Rude Uy. y la creación los no hacker Scan El ska del vampiro <risa> El tres años. Oh. Muerto hace dos años. Muerto hace seis meses. Recién muerto. ¡Hola! Nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. ¡Taca, taca, taca! ¡Ah, Igor! ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Por el montaplatos. Oí la extraña música desde la cocina en el piso de arriba y la seguí hacia abajo. ¡Lámelo un presentimiento! ¿Entonces tenía que haber alguien más aquí? Tendría que estar por ahí. Solo hay esa otra puerta. Espere, maestro. Puede ser peligroso. Vaya usted delante. ¡No, no tú tú tú que a mí me da la risa tú más vamos con los Transilvanias la única banda de horror reggae gallega perdona pone aquí que es una de las principales bandas de horror reggae de la península Efectivamente. la única es la única por lo tanto es la principal horror reggae bueno horror reggae digamos Transilvania Drácula, no sé qué tal sí Pero no dan miedo, ¿no? Y las canciones, pues algunas tienen que ver, pero tampoco... Hombre, Rubén López cuando empieza a hacer toasting, a mí admito que me da mucho miedo, ¿eh? No, pero eso, pero bueno, está no deja de ser un nombrecito más, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, bueno, pero como está aquí en el guión que ha preparado el compañero, pues os vamos a decir que los Transilvanias horror es reggae. una de las principales bandas de horror reggae de la península. Son una veterana formación de la ciudad de Vigo, en cuyas filas milita lo más granado de la escena rockero-jamaiquina de la ciudad, incluyendo entre sus filas al mismísimo Javier Soto de Siniestro Total. El grupo se formó en Vigo a finales de 2004 con miembros de procedentes de otros grupos como Descacha, de Siniestra Total, Los Resentidos, Escarnio, etc. <risa> Hay cosas que tampoco... Bueno, bueno, bueno. <risa> de votos confesos de la música tradicional jamaicana se mueven entre estilos como el ska, rock, steady, soul o reggae sin dejar de lado, influencia a rhythm and blues, surf y demás. Todo esto unido a su pasión por el género de terror, la serie B y la ciencia ficción conforman una propuesta cuando menos original. ¡Tira! <risa> Ahora presentan el primer larga duración... De Transilvanias. Ahora presentan que nosotros no lo vamos a presentar porque no nos lo han mandado, ¿no? Que eso es otra que les vamos a meter un collejón bien, pero bueno, como son gente maja, no. Pero bueno, joder, que joder, que no lo manden, hostias. Después de una discografía compuesta por un EP autoproducido por ellos mismos y por el ejecutor, añadimos nosotros en el año 2006. Y un single editado el año pasado por Liquidator Music Editan Vampire Lover Recopilando 10 canciones que son una buena ma muestra De lo que la banda ha ofrecido En sus incendiarios directos durante estos últimos años ¿Qué está haciendo este? <risa> es, que esto, es que yo estoy aquí leyendo y está aquí estoy haciendo el, el mandangas Que yo estoy aquí en la mesa de sonido, tío Deja de bailar a la hora de hacer el paripe, hombre Eh, pues eso, Vampire Lover 10 eh, canciones que son una buena muestra De lo que la banda ha venido ofreciendo Sus incendiarios directos durante estos últimos años El disco está grabado En el estudio Juan Chufri Su centro de operaciones en Vigo <risa> Consiguiendo un sonido Vigo añejo y natural De Alejo, A lo largo de los surcos Joder, macho, esto está súper bonito, eh Me, me estoy emocionando A lo largo de los surcos se puede apreciar La pasión que siente la banda hacia la música jamaicana Y el sud de los años 60 Seis pildorazos propios Y cuatro versiones ejecutadas en no es serio, chavales mal que no hay niños escuchando Ejecutadas con riguroso respeto Y elegante groove desde... Eh, tú, yo es que hace mucho que no he bajado al programa Que es el groove Groove aparte de una distri alemana. Cri, cri. cri, cri. <risa> Records. Y el elegante groove desde un punto de vista muy personal, te podrás encontrar partes iguales, atmósferas tenebrosas. Vamos, que sí que están hablando aquí del nuevo disco, pero es que hasta que no lo manden, ¿para qué vamos a leer lo que no tenemos ni idea de qué, que eh, lo este manden? Tío nos está fastidiando, tío. El, el... No, no, no, no, no, que manden el nuevo disco y comentaremos el nuevo disco, pero es que si no estamos aquí leyendo lo que es el nuevo disco que no sabemos, no, no, no, esto sí, no. Bueno, decir a que no sepa que los Transylvanians, por fin, por no decir de una puta vez, sí. han sacado el disco nuevo, que es, se ha llamado Vampire Lover. ¿Qué pasa? ¿Se te acaba la pista o qué, compañero? ¿Que te veo nervioso? No, hay problema. Sí sí, sí, sí, sí. Bueno, pues eso, que, que lo sepa, los Transylvanians han sacado por fin el nuevo disco, Vampire Lover. Lo que pasa es que lo han sacado en CD. Se supone, bueno, yo creía por lo menos que lo iban a sacar en LP, hace un año decían sí. eso. Así que no sé, nosotros, cal, todavía no nos lo hemos pillado Porque estamos esperando a ver si lo hagan en vinilo o no Pero eso Está disponible en liquidatormusic.com Para quien lo quiera Y en los mejores tanatorios pone. También yo, yo los vi hace poquito el verano en el agatarre Con el gacho este El Royelis, Royelis Y la verdad los tíos majetes sí, Ese sí. era que de zombi, ¿no? He muerto viviente No, no, se conserva bien, se conserva bien Pues bueno. nada, como no tenemos en el disco, vamos a poner un tema que nos dé los. Nuevo tirón de orejas palo gallego, gallegos. Los franciscanians estos o los <risa> transilvanianos. <risa> Venga, ¿Qué mire, estás pues pensando? Se te va la vista, compañeros. Pues pues no estoy pensando en el siguiente tema que vamos a poner. Sí, claro, claro. Los Toasters. Los Toasters. Los toasters. Que como antes hemos puesto un cachico del de pequeño Frankenstein, pues os vamos a dejar con los Toasters, una mítica banda yankee y su tema Frankenska. Franciscanian. <risa> Welcome to the anti-chamber of Skye. <laughs> Pues sigues aquí en Escándalas Ondas, en este especial Miedo-Terror Y bueno, vamos a matar dos pájaros de un tiro y seguimos con la sección de viejos jamaiquinos Es nuestra penitencia por poner tanto revival, así que ahora vamos a poner un poco de Ska Clásico Que bueno, es decir que de, de Ska Clásico hay trillones de canciones que se dedican a esto del miedo-terror Pero bueno, la verdad que no hemos puesto ninguna porque son casi todo rollo así instrumental y tal ...y para un domingo a la tarde pues como que no nos apetecía demasiado... ...que apetecía otros ritmos, vamos a decirlo así... ...necesitábamos otros ritmos porque si no iba a ser la cosa esto ...en fin, que bueno, que en el Rincón del Jamaiquino vamos a recuperar... ...un viejo vinilo que lo reeditaron hace poco afortunadamente... ...por eso lo tenemos, sino de qué... ...que es el Lodgness Monster... ...que son seis temas por cada cara... ...aunque bueno, hay una edición en CD que, que son veintipico temas... y son todo eso pues temas así un poco de miedo, de Drácula Prince of Darkness, Loch Ness Monster. Traducciones El Monster del Lago Ness. Sí, self control, autocontrol, uh, eso también da miedo. En fin, que nada, que os vamos a dejar con un artista jamaicano que se hacía llamar King Horror, que, que no vamos a decir su nombre <risa> para evitar <risa> con polémicas. Unos dicen que es Laurel, otros dicen que no En fin, aquí creemos que era Laurel Pero bueno Pero tampoco nos quita el sueño la ah, verdad. Sí, sinceramente de, de, de todas formas tenemos un programa especial de Laurel Con el compañero As de Oros Ah, pues le pasamos el marrón el Que nos desvele la identidad es. Ya sí, tenemos sí, una sí. pregunta para, para ese especial Que va a realizar ah, el es. compañero Así que eso, sin más, os dejamos con este Maravilloso LP de la Troya El Lodgness Monster y el tema de King Horror Drácula, Prince of Darkness del mundo no lo sabe nadie no te entenderían cabanala. olvídalo Genial comunicador. Pues anda, vámonos. vámonos. Vámonos. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a pedir caramelitos por ahí. Aquí <risa> se, <risa> se termina el especial Esca, Horror, Terror, SK Reggae, Terror. De... Sí, de la In the Night. Hay sí. millones más de canciones, sí, lo sabemos. Nos hemos dejado muchísimas, pero el programa dura lo que dura, ¿no? También es una hora, no, no tenemos más. Exactamente. Y como los de después son muchos más, tampoco les podemos ocupar mucho. Si fueran menos, les podíamos cascar, pero. <risa> <risa> bueno. bueno, aquí, o ese baraja. Así que nada, el próximo domingo, más y mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, pero vamos ahora con algo que da mucho miedo. Ah, sí, es verdad. Una cosa que has traído, tú que sí. da terror. Sí, terror. claro, echarme a mí el marrón, ¿no? Sí, sí, Aquí no hemos dicho quién ha traído ningún disco, menos este, que me echan a mí, ¿no? Nada, murió hace poco y daba un poquito de mal rollo, sobre todo por cómo canta y cómo toca. Sí, bueno, y verla no era agradable tampoco, ¿eh? O sea, finalizamos el, el especial esca-horror que dice el Compañón Escándal de las Ondas. con la difunta Amy Winehouse agárrense los machos el Skype que tiene grabado la pajara a ver si se revaloriza y lo vendo de una maldita vez ya hasta la semana que viene hasta luego, no luego